y honor al consejero, hay que hacer una ley para construir las aceras. La acera es para la gente, para el peatón, no es la calzada. La calzada es para moto, para auto. Entonces creo que cada vecino donde está pavimentado debe hacerlo su acerita, a la altura del cordón. Van a ver cómo va a cambiar la ciudad. Ya no va a haber accidentes, la gente va a ir por la acerita, en toda ciudad, en todo pueblo Vayan a, a, a Estados Unidos, a Japón, a China, a Brasil, a Argentina Por la acera la gente y por la calzada los vehículos En cambio aquí a, a la vez es de nosotros En la acera el negocio y por la calzada la gente no, Para auto ya no hay, para moto ya no hay campo Y si le chocan le llevan preso Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Quisiéramos que los concejales elaboren una ley obligando a los vecinos donde hay pavimento hagan su acera a un solo nivel a la altura del cordón que existe. Entonces con eso podemos mejorar. Nosotros podemos entrar con arborización por las aceras. Podemos plantárselo plantitas. Ya pues ambos trabajamos. Montero sería mucho más atractivo, hermanos. Quisiera que me ayuden en esa parte, hermanos vecinos. Es importante el trabajo mancomunado. Y tenemos que ordenarnos, eh, compañero Carlos, ya vamos a hablar, interprovinciales su parada, los transportes urbanos su ruta, para que no estén peleando. Y hay que hacer respetar las rutas, calles, avenidas. Por eso nos hemos dedicado a pavimentar. Ahora estamos completando con los puentes. Nos falta todavía muchos puentes, compañeros. Nos falta Avenida Betania, igual que aquí. ...en vez de pasar resto... ...tienen que hacer una curva... ...y hay hay veces accidentes... ...en la Betania igual nos falta... ...en la Fabril nos falta otro puente... ...en la Florida vamos a ocupar el puente chiquitito... ...puente Bolivia Libre dice ahí. ...¿no? pasa solamente el carretón con caballito pasados... ...pero ni modo vamos a ocupar porque tiene todavía... ...tiempo de uh, útil de vida... ...pero hasta mientras juntamos platitas... ...y después tenemos que hacernos otro puente doble vía